Habitualmente hacemos en este repaso cultural hasta ahora y todas las actividades que se vienen en este verano, estamos hasta ahora en comunicación con la actriz Zucca Costa. Zucca, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar en comunicación con Radio Centenario. No, gracias a ustedes por, por bueno, darnos espacio. Eh, ¿Ahí? sí. Hay, actividades este un montón zuca, pero hay una especial que tiene que ver con este Montevideo de las Artes, este festival de teatro de la ciudad y lo primero que te tengo que preguntar es evidentemente para los oyentes que que no lo conocen y también para nosotros sí. que nos que nos cuentes de qué se trata esto. Bueno, el Festival de Montevideo de las Artes viene a ser como el broche de oro hmm. de un de un proyecto que que se ha creado hace 12 años. Hmm. De la, ...con la Intendencia de Montevideo, con el Departamento de Cultura, en coordinación con el Sindicato de Actores y Actrices, la SUA, con sí. la cual yo estoy, per pertenezco, y la Federación de Teatros Independientes. Eso se creó hace 12 años en, en la Intendencia de Ana Olivera, en esa época, para este, poder poner en práctica la ley del artista que nos, nos daba el marco regulatorio de nuestro trabajo... Entonces este ese ese plan se siguió desarrollando durante estos 12 años y todos los años en, en enero se hace como el broche de oro de oro haciendo un festival en donde se va cada año se ha ido extendiendo y ahora prácticamente estamos por todo Montevideo, ¿no? Que es un poco el devolver, ¿no? Claro. a todos los ciudadanos lo que hemos este Eh, invertido en cultura, en este plan de las artes 60. Y Eso esto es... comenzó el 4, más o menos, de enero, ¿no? Sí, el festival empezó el 4, cada año es más grande, porque mm. ya hacen 12 años, entonces vamos agregando salas, este claro. año hay 12 salas y siete estaciones, le, le pusimos así a los lugares descentralizados, que son las duranas... Este, en Santiago Vázquez, bueno, en fin, en un montón de lugares están las las estaciones, al aire libre o cerradas, ¿no? Y este y empezó el 4 y se extiende hasta el 31 de enero, que termina en el Teatro Artesano Sierra y el Festival. Claro. Ay, Zuka, buena, buen día. Hay Hola. Hay una, una cartelera impresionante, Eh, difícil sí. de abarcar como para comentar tres o cuatro obras Son una cantidad de obras Son una cantidad de lugares, como vos decías A los oyentes uh -huh. les decimos que en Peñarol, en El Cerro En Malvin, en Goes en uh -huh. Barrio Municipal eh, En las salas que conocemos de la Intendencia eh, Teatros de muchos años Es muy grande la las opciones que hay muy muy variada todas las opciones que hay cómo se seleccionan eh, las obras eh, qué tipo de, de elenco se están presentando sí los proyectos son son los proyectos que fueron seleccionados a principio de año no hay un, un llamado por la intendencia que se hace a través de de, de la intendencia suaifi y, y futi y entonces este ...ahí se presentan los proyectos artísticos... ...hay un jurado que tiene la representación de las tres instituciones... ...y eso, este, bueno, aproximadamente son 27 espectáculos... ...que son los que después están en el festival, ¿no? Porque dentro de las bases este, se, se pide el tener este, presencia en el festival de enero... ...que es como el broche de oro, ¿no? El que no pudo ir al teatro, no pudo pagarse una entrada... Este, pueda disfrutarlo en enero, ¿no? Y además estamos, mucha gente está más relajada como para ir a ver un espectáculo que, que estar corriendo en invierno laburando, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea que el llamado se hace, se hizo en enero del año pasado para sí, lo que, hace que pasa en ahora. Sí, enero, febrero. O sea, ahí, está, ahí está, ahí ya, está. Y en febrero. Y en el correr de ese año qué va pasando, qué se va haciendo. En ese año se va, ahí, este, se trabaja. Se, se selecciona al al mes de salido el llamado aproximadamente y luego ahí los elencos tienen seis meses para desarrollar ensayos y este ir a sala. Se va a sala en, o sea, las salas de Futi el convenio con con la Federación Uruguaya de Teatros Ciudad de es que cada elenco de estos seleccionados funcione de sus funciones en, en salas de Futi este también y eh, al mismo tiempo se sale a los barrios, se va a cooperativas, a plazas, a donde requieran las los zonales, o las claro. las faltalías a donde ir y después este y después de todo ese tiempo que te lleva más o menos seis meses de trabajo que es lo que también abarca la ley del artista para que vos completes un año de trabajo en en, en nuestra órbita laboral este, se hace el broche en enero con esas funciones este, para terminar el año claro, claro hay de todo, hay títeres hay humor sí. hay de todo Sí, Clásicos. hay 28 espectáculos o sea, yo calculo que deben estar circulando más de 300 artistas entre diseñadores y, y los que nos subimos al escenario ¿no? y directores mm. y y técnicos y hay 28 espectáculos de los cuales hay variado, hay para adolescentes, hay para para niñas y niños chiquitos, para adultos, hay para reírse, para llorar, para emocionarse. Sí. Realmente es precioso yo te digo que es uno de los trabajos con más placer que hago en el año me imagino de tener que estar coordinando yendo y viniendo para todos lados pero aprovecho también a veces ya a ver mis colegas que en el año me los perdí por estar en función y hoy digo bueno me voy a sacar las ganas también de verlos y estoy realmente es precioso y además este el público no el público que se acerca es, es este no es igual que todos los años cuando el público va al teatro en, en el claro área, ¿no? no es el, el público tradicional no, del teatro exacto ahí no, va es precioso iban temprano y hay lugares que viste que tienes que ir a, a hacer la cola y y vos vas a armar o, a, o en la taquilla y ves a las 4 de la tarde ya hay un par de <risa> ya destinos, gente con claro. una silla plegable y te dice ah no pues yo quiero tener un buen lugar y no sé qué y este y se pasan el pique y después se llena, la sale y el otro le dice, pero andate a tal teatro que todavía se o sea, en fin, es, claro. es precioso, ¿no? Claro, claro. Después también quiero decirles que desde desde la sala Verdi sale un omnibus todos Ay. los días que va el Florencio Sánchez que te lleva ahí de vuelta gratuito, este, que a las siete y media está saliendo para la función que las funciones que se dan en el Florencio Sánchez. Así y que repetir de dónde sale, a qué hora y qué días. De la Sala Verdi, todos ahí los días, está. aproximadamente a las 7, 7 y media, sale un ómnibus gratuito que te lleva y te trae, te deja también a la vuelta también, te deja en la Sala Verdi, que te lleva al Teatro Florencio Sánchez allá en el Cerro. Ahí está. Así que el, la Sala Verdi que está en la calle Soriano. Sí, Soriano y Convención, convención exacto. Perfecto. Acá sí, tenemos a la operadora que ya estuvo es una muchacha joven ya anduvo participando en ¿anduvo? alguna sí y ah, hace que sí con la cabeza todo lo que estás diciendo <risa> así que ten, y ya nos había dicho antes y nos había mostrado fotos o sea sí. que ya está está metida ya en el asunto ah mira nosotros en realidad sí ayer yo fui a justamente me tocó ir por el teatro circular por ahí cerquita de donde están ustedes sí y, y hablaba con los con los colegas lo contentos además también que nos ponemos los artistas y de, de brindar este este festival es como es una forma tan linda de, de, de, de brindar nuestro trabajo que realmente se hace con con mucha alegría sí y claro creo que eso después lo el espectador lo ve en el espectáculo más allá del contenido del espectáculo de lo que sea que que te puedan hay hay espectáculos con textos realmente muy muy fuertes y y, y también necesarios como como como el tema de, de los desaparecidos o como sí. o como de la represión o y por otro lado hay cosas como de mujeres alquimistas o en fin, Sí, hay de todo. Y después y después la la, la gama del el teatro infantil que es hermoso que que tenemos a, a un montón de titiriteros, compañeras y compañeros que son realmente, hacen magia. Con, son con de el... un alto nivel, nivel, ¿no? alto Ah, nivel. no, buenísimos, buenísimos. Eh, yo viví, hace poco viví también a, lo, a los títeres cachiporra, que además es toda Exacto. una familia, la familia peraza, que Ay. tienen 50 años de titiriteros y hacen la leyenda de la luz mala, que realmente es hermoso hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, tenemos los caminos de Morosoli que también lo va a hacer este la, el grupo de Ovidio este Encina y hay uno, sí, los tinteros son creo que es lo lo mejor que tenemos y nos ha quedado alguno en el Tintero que no ha es podido estar en el festival y en y en el fortalecimiento, pero pero también es una forma de de las artes escénicas que que es bellísima sí que, que la tenemos que disfrutar que tiene muchos años de historia y que pareciera como que no se difunde tanto sí pero sí. sin embargo va creciendo continuamente sí va creciendo y, y es y es hermoso realmente eh, ofrece espectáculos hermosos y ahí sí que no le compite la tecnología Digo, no, para llevar a los no, chiquilines. No hay, no hay MAPI, no, no hay... No, no, no, no, no, no, no, no le compiten. No. Ahí no le compiten nada. No, no, no. Y bueno, y eso es la, la, todo la, el panorama que nos encontramos, ¿no? En, en en este festival, que realmente... Que además, otro dato, es un... Hace 12 años y aproximadamente el otro día sacábamos cálculos con Carlos Viana que también, que por parte del de la intendencia es uno de los que está la, en el grupo de coordinación, este, eh, han pasado aproximadamente más de 25.000 personas a, a ver el espectáculo, ¿no? Este, porque pasa eso, que también este, se llenan las salas, los lugares, claro, claro, y, y bueno, y, y por disposición bueno, no puedes meter más gente y de repente te quedan una sala entera fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Eh, por las dudas que alguien se haya enganchado en la nota después de empezada, es con entrada gratuita, que eso también sí, para muchas familias puede ser un, libre, un tema gratuita, sí. importantísimo. Sí, se... sí, sí. Bien. Este, eso también, si entra a las páginas de mi Intendencia, en la parte de Cultura, creo que está toda la programación, Inclusive hay un como un diarito digital Que lo pueden descargar Y si no están con la tecnología En los teatros hay diarios de papel Que pueden pasar Y pedir el diario del festival Y ahí, porque yo tengo uno acá En el escritorio de casa seguro, es, seguro. Siempre es mejor el papel Sí, <risa> papel. sí, sí, para muchos <risa> de nosotros <risa> Sí, eh, yo sigo con el papel Igual, sí, sí, sí Esto va hasta el 31 de enero Hasta el último día 30, de enero Exacto, hasta el 31 de enero y las funciones por lo general son a las 7 y a las ocho y media depende del, del espectáculo los espectáculos para más los más chicos comienzan a las 19 horas por lo general y los para adultos veintitrés muy bien Acá este... ahora son todos espectáculos eh, también este, los de adultos son no hay ninguno con con con, con mayores de 18 ni nada ¿no Sí, Entonces, claro, acá, sí. Con acto público. Perfecto, claro. Acá nos escriben, nos dice una oyente, fui al tinglado, vi la obra, se, la obra que se llama Sería una pena que se marchitaran las plantas. Eh, me eh, Dice, lloré como una magdalena, se ríe, me gusta mucho el teatro, esta es una oportunidad increíble. Dice sobre sí. esta obra también. Hoy está en el Florencio Sánchez esa. Sí, yo la vi ayer en el circular y me pasó lo mismo que esta oyente. ¿Seguro? Sí, realmente bueno. hermosa, además es una propuesta teatral diferente Porque es como que te muestran el teatro dentro del teatro Los actores te muestran, el, se, se muestran ellos prácticamente Cómo hacen para convencerte de un texto que han escrito y han trabajado Es una obra de un croata, es ser preciosa ¿sí? Así que si están en Florencia, vayan por ahí a verla Porque realmente, creo que hoy están en el Castillo Idearte Borda Que es uno también. de los lugares que también se está dando teatro ahí que es un lugar precioso también para pasear, ¿no? Seguro que sí, seguro. Bueno, bueno nosotros te agradecemos mucho por este tiempo que nos diste. Eh, por supuesto que seguiremos anunciando las como podamos, porque es tanta la variedad que a veces sí. te quedas corto. Pero sí, bueno, sí. lo haremos. Eh, y felicitaciones por el trabajo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes también por difundir. Este y bueno, y el el último dato que te quería dar es sí. que también hemos hecho la averiguación y es el prim, primer festival tan extenso na, en América Latina. Los festivales ah, tienen sí. determinado día nada más. Sí, sí, sí. En sí, todas sí. las ciudades a donde va nuestro hemos viajado con nuestras cosas, pero el de el Fortalecimiento de las Artes es el más largo tenemos el carnaval, así que ahora tenemos el fortalecimiento de las arpes sí, más largo. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que sea, si bueno. es esto que sea largo está bien que sea más largo. Está bueno. Sí, está así buenísimo. disfrutamos bien. Ahí va, ahí va. Bueno, Zuka Costa, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, gracias. Chao, chao.